Ustedes saben, las votaciones de este año serán diferentes. El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo. ¡Darieki! I'm <laughs> sorry. That love that